Bueno, no, la cosa es que está, está bastante complicado sí, estos sí, días de, de sí, lluvia, sí. pero te digo que para algunas personas、eh, les, que les gustan estos días de lluvia y que pueden disfrutar adentro de la casa, para otras familias es una complicación y no es para nada una bendición, una lluvia que no para y que sobre todo、eh, trae algunos inconvenientes en, en las casas, dentro de las casas. Es una situación que le pasó a una vecina de la ciudad de Santa Rosa que desde la semana pasada también había llovido y se acuerdan que había llovido cerca de 42 milímetros、uh -huh. en menos de, de una hora si、sí. este esa complicación、eh, esa, esa situación le trajo complicaciones dentro de su casa y continúa n desde ayer、eh, nos mandaba un, unos mensajes también una una fotografía y unos v i d e o s de de cómo está la casa hoy se llama Soraya Lubones ella es una vecina de Villa Germinal, vive ahí pegadito al desayunador de Villa Germinal sobre la calle Italia. Ella vive en una casa que, que se la construyó ella con, con ayuda de, de alguno s de sus hijos. No tiene baño dentro de, de la casa,、eh, no tiene luz. Es una de las, de las familias que ocupó un terreno este, municipal y que ahora no tiene el servicio básico, todavía no tiene el servicio básico de la luz. Y la verdad que vivir así es muy, pero muy complicado. Nos, nos, se comunicaba con nosotros para pedir ayuda, para pedir este, que, le, que le consigan algunos colchones, que fue lo que más se le mojó, pero también una lona que le puede servir para, este, para tapar los agujeros del techo. Eh, pidió eh, ayuda en la municipalidad. y le dijeron que estaban haciendo el trámite, que por ahora no, no podían ayudarla rápidamente, de manera urgente como necesita. Le pidió este, a Desarrollo Social una, este, una membrana, también una, una puerta usada para poder terminar de construir su baño adentro de su casa. Así que、eh, una, una situación muy pero muy complicada que, que viven familias de, de la ciudad de Santa Rosa. Eh, Soraya se comunicó con nosotros y pudimos rescatar un pedacito de la, de la charla que tuvimos para que ustedes sepan lo que pide y también lo que le pasó en la municipalidad que no le dieron ayuda. Porque a mí se me llueve, bueno, los roperos ya se me estropearon, cualquier cantidad. Ahora yo te paso una foto, v a y a ver dónde yo tengo los cuentones.、Eh, se me llueve hasta arriba de mi cama y bueno, y, y lo principal es el, el techo y los colchones. Que tengo mis hijos que tantos h a mojado. s No, que no hay nada, que supuestamente habían pasado el pedido, porque yo les había pedido membrana y les había pedido una puerta por el tema de que yo tengo que terminar de construir el baño. y Les había pedido el material y el colchón y me dijo que no, que, no, que ya había pasado el pedido, que no tienen solución, que no, no le podía reclamar a nadie, así que no sé. Yo、eh, lo que más、eh, sugiero es que no se me l l u e a más porque yo tengo una nena con broncopasmo y cada vez que la agarra, la agarra muy fuerte la agarra. O sea, de, de asma, asmática. Asmática, epiléptica y migraña. La g o m á s Bueno,、eh, con toda esa situación de su,、eh, su hija que, te, que padece esta, estas situaciones de salud, ella tiene que soportar también que se le llueva la casa y que no tenga un baño dentro de su casa y tampoco tenga luz.、Eh, con esas condiciones está viviendo Soraya Lubones, que es una vecina del barrio Villa Germinal, que está pidiendo ayuda, por lo menos colchones para poder recuperar los que ya se le mojaron, por lo menos por estos días, porque si va a estar así hoy durante todo el día, mañana seguramente va a estar húmedo. y quizá por, por varios días no se pueden secar esos colchones que ya se le mojaron. Ella tiene cuatro fuentones arriba de los placares donde detiene un poco la, las, eh, la, eh, las gotas y las goteras que, que caen del techo y si alguien pudiera comunicarse con nosotros para ver si le pueden conseguir una lona grande de por lo menos cinco metros、eh, por, por diez... que es lo que puede cubrir el, el techo, le va a venir bien por lo menos para que desde el techo ya no se le siga mojando.、Eh, veremos si después de esta, de esta manifestación pública, desde la municipalidad le pueden dar una mano a una, una madre con tres pibes este, menores que está padeciendo esta situación. Bueno, esperemos que aparezca la solución, Mauro,、eh, desde el municipio o de, desde la provincia.、Eh, ¿Algo más? No, cuando sea necesario, acá estamos. Bien, Mauro, dale, nos reencontramos. Dale, hasta luego.